Bueno, buenos días y bienvenidos a la biblioteca.、Eh, acá en la biblioteca tenemos、eh, distintas obras,、eh, principalmente estamos difundiendo autores locales.、Eh, la idea de cuando iniciamos esta actividad, ya hace casi un año, en la reapertura de esta biblioteca, que les cuento que estuvo un tiempo cerrada después de pandemia, como todas las bibliotecas, y volver a la comunidad fue un poquito más lento. Pero bueno, lo logramos. Y acá tenemos obras de、eh, todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar en una biblioteca.、Eh, es una biblioteca que se sostiene con las donaciones、eh, del público, es una biblioteca pública, y, y estamos visibilizando y destacando la función de escritores locales principalmente. Pero、eh, trabajamos con distintas actividades que tengan que ver también con la identidad histórica y cultural de Patagones.、Eh, Tenemos previsto para mañana, mañana que es 26 de julio, se cumplen 81 años del fallecimiento de Roberto Ar. Roberto Ar, como sabemos,、eh, estuvo en Patagones,、eh, en, un en un camino que recorrió sobre la Patagonia, que concluyó con la, la escritura de las aguafuertes s patagónicas, en las cuales hace mención a Patagones, y se enamoró de este lugar. Y de hecho, cuando le consultaron qué es Patagones, cómo es Patagones, él dijo, Que Patagones era bonita como un beso de novia en un día de lluvia, y ahí dejó plasmado todo el sentimiento que le generó estar acá en Patagones. Entonces, ese hecho con un, con un grupo de vecinos y admiradores de Ar,、eh, queremos destacarlo. Y se va a colocar en el lugar donde él estuvo alojado, donde estuvo visitando Patagones, en el hotel Percas, el viejo hotel Percas, que hoy se llama、eh, Hotel Regina.、Eh, vamos a colocar una placa donde se recuerda este momento y esta hermosa visión que él tiene sobre Patagones, ese sentimiento que le quedó a Patagones. Eso va No, sí, no, no te iba a preguntar. Bueno, buenísimo. Entonces queda abierta, por supuesto, la invitación ¿no? a participar y, segura, y también a conocer aquí, acercarse a la biblioteca, donde seguramente habrá libros de Roberto, incluido el que vos comentás que habla justamente de estas tierras. Sí, sí, sí. También hay una obra de、eh, Carlos Espinosa que habla sobre todo este recorrido que él hace en Patagones,、eh, que lo recomiendo para leerlo porque nos pinta, en,、eh, nos sitúa en ese, en ese momento. Esto va a ser mañana a las 19 horas en el Hotel Regina. Eh, después tenemos otras actividades、eh, vinculadas a patrimonio cultural inmaterial. Eh, Patagones, como sabemos, es, una, es un museo, es un monumento histórico, es un poblado、um, histórico nacional en el cual nosotros debemos generar siempre conciencia hacia los más chicos y a la gente que viene de la importancia del cuidado del patrimonio. El jueves nos va a visitar la doctora en, arqueología, en antropología,、eh, María Antonieta Jiménez i s a r r a r á z que ella es investigadora del SEAT,、eh, es el el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos de México, y que su función es precisamente e s divulgar y generar conciencia de la importancia del cuidado d e patrimonio.、Eh, este taller es muy importante porque es una charla, taller donde se va a poder hacer e j e r c i c i o e intercambiar opiniones con la doctora.、Eh, tenemos abierta la inscripción, se va a realizar el día jueves a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura. Lo vamos a hacer en el corazón del casco histórico para.、Eh, Para interiorizarnos de la importancia de, de cuidar ese espacio. Bien, Silvana, ¿Algún Bien, v n a conocimiento previo o simplemente la curiosidad de acercarse y conocer un poco más sobre, sobre el patrimonio cultural? No, el taller es, es totalmente abierto, está, es, se ha convocado a estudiantes, a gente vinculada a lo que es patrimonio cultural, a prestadores de servicios,、eh, historiadores, es abierto a todos. A quien tenga interés de escuchar y después multiplicar lo, la importancia de cuidar el patrimonio cultural. ¿En una actividad、eh, gratuita? Sí, la actividad es gratuita, está organizada por la Dirección de Cultura. nosotros,、eh, La biblioteca depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Patagones y a través de los canales oficiales recibimos las inscripciones. Bien, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos aquí a conocer la biblioteca. También dejamos los horarios, si querés más o menos, para que la gente que está escuchando y que quiero venir a conocerla、eh, sepa cuándo puede justamente acercarse. ¿no? Sí,、eh, en la biblioteca,、eh, momentáneamente funcionamos únicamente de mañana, de 8 a 12, y, pero se pueden comunicar a través del correo. La dirección de correo es b i b l i o t e c a p u b l i c a municipal.com. Eh, o lo puede hacer por teléfono, al teléfono fijo 463-333. Muchísimas gracias, entonces、eh, seguiremos atentos a las distintas actividades aquí de la biblioteca. No, gracias a ustedes por visitarnos y las puertas están abiertas para cuando gusten.